Muchísimo gusto, recibimos a Nelson Tavares, integrante de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Marzo, lista 3.26 de la Unidad Popular. Nelson, bienvenido. Buen bueno, día. Muchas gracias, muchas gracias. este Con las últimas horas... Un poco trabajo estas horas, Nelson. <risa> Está lindísimo, porque cuando uno... este Incluso le quedan cosas por hacer por no tener todo el tiempo suficiente, no se siente mal a pesar de eso. Bueno, pero quedan decíamos le decíamos hoy al, al diputado Rubio, eh, mucho y poco, ¿no? Por un lado uno siente, bueno, tres días queda poco tiempo, ya está ahí. Pero sí. por otro lado quedan muchas cosas y se puede utilizar el, el tiempo para que cambie mucho la, la realidad de acá el domingo. O sea, quizá desde el punto de vista comparativo no tanto, pero desde punto de vista de lo que se puede lograr puede ser importante. Sí, el, el tiempo está relacionado, no solo como lo, lo, lo, lo sepas usar, sino también a cómo subjetivamente aparece una situación distinta, un clima claro. distinto, sí. en el cual predispone y, o decide a muchos compañeros, incluso gente cercana, no necesariamente militantes, que eh, ven, en ese clima encuentran la necesidad de participar también. Y allí se suma un conjunto enorme de compañeros, muchos con experiencia, porque la gente que se arrima en la Unidad Popular... Este, distingue nítidamente un, un proceso un proyecto de otro verdad mm. sabe eh, cuando está en la unidad popular en dónde está este conoce sus propósitos sus objetivos y particularmente lo que ha rodado rodeado siempre a la izquierda que es esa eh, natural confianza fraternidad verdad que existe por el hecho de ser de una izquierda verdadera mm. verdad una izquierda leal una izquierda que no ha fallado, que no ha fracasado en esos planos, que son muy importantes desde el punto de vista de, de cuando alguien tiene que poner su esfuerzo, que es lo poco que tiene, se decide hacerlo precisamente involucrando esas razones también. Entonces se genera un clima este totalmente distinto hace 15 días. Y ahora nos llaman a nosotros, nosotros llamábamos y no no teníamos a veces una respuesta. Ahora nos llaman a nosotros, nos ponen en problema, nos ofrecen vehículos que tenemos que saber muy bien a quién dárselos y en dónde ponerlos, etcétera. Hay hay zonas también de Montevideo, porque Montevideo es, es tremendamente grande para nuestra dimensión, ¿verdad? Claro. Y hay zonas que, no, que tenemos limitaciones, por ejemplo en malvín malvín Norte, sí. la parte de buceo, Piedras Blancas. Ahí faltan puestos, por ejemplo, faltan lugares de Falta, distribución de listas. Faltan las dos cosas, mm. las dos cosas. Porque aquí nosotros tenemos do, dos, dos objetivos este domingo para los cuales estamos trabajando. Uno es instalar una organización de compañeros por municipio que recorra cada uno de los circuitos mm. de su municipio y que constate de que las listas están de todos los sectores de la unidad popular, que no están abajo de todas las demás, sí. porque hay que tener en cuenta que en Montevideo hay 89 listas que se presentan. O por... sea, que entre al cuarto va a encontrarse con 89 89 listas, listas distintas. Y que la, las nuestras generalmente eh, no están en el primer plano, ¿no? Es ah. como como las encuestas, más o menos. Sí, este, entonces es eh, eh, lo más importante es que el compañero, la compañera, el, el adherente lo que sea vaya con la lista entonces a eso se le asocia la otra el otro aspecto que es el, la colocación de mesas o de simplemente un compañero con una bandera parado con las listas este cerca muy cerca de los circuitos que determinemos donde hay una gran concentración de en los locales que determinemos donde hay una gran concentración de circuito para que pasen por allí y se le lleven la lista si no la tenían incluso aquí se puede hacer completar esta labor con otro aspecto más si alguien pasa por una mesa se lleva una lista a la unidad popular y va a votar a un local que está a una cuadra de allí ¿verdad? nosotros podemos decirle bueno llévese un montoncito de listas por las dudas y usted repone, si ve que, claro. que no hay repone y claro. cuando salga nos avisa ...a ver si estaban a la vista... ...si estaban escondidas... ...entonces va un delegado general... ...a buscar este controlar y regularizar... ...esa con situación... Un ...con un dato concreto... ...entonces es increíble... La ...que can... cada votante sea un vigilante... También, ...en ese sentido... Sí, ...nosotros no, no queremos hacer ningún dramatismo... ...con esto verdad... ...de claro. decir que, que que tal cosa o tal otra... ...pero sabemos... ...cómo son cómo conocemos la realidad... Hmm. Conocemos este por la por el propio trato que, que nos dan el lugar en que estamos. Entonces nosotros no podemos ser ingenuos en esto y debemos buscar que las listas estén en todos los circuitos y facilitar esa actividad. La complementamos con las mesas. Nosotros aspiramos a tener decenas de mesas. Claro. No tres o cuatro por municipio, decenas de mesas de tal manera de que se facilite la entrega de las listas y que supongan ustedes que nosotros tengamos 3 50 mesas, vamos a decir, y que de esas 50 mesas entreguen cinco listas cada uno. Tampoco importa en qué sector, cinco listas de la UP, ¿verdad? Ahí vamos a tener 2500 listas entregadas, o sea, 2500 votos asegurados. E ese papel también lo cumple la mesa el papel de orientación de, de es distinto que alguien llegue a buscar el voto a que llegue a, con una conversa previa en una mesita con el voto en la mano ya va como como como perico por su casa como se decían claro, claro. entonces nosotros tenemos que lograr esa situación también lo más masivamente posible verdad aspiramos a tener decenas de mesas entre todos los sectores de, de la unidad popular por supuesto verdad Bien, Nelson, eh, desde el punto de vista de, de lo operativo, además de las mesas y además de, de las tareas, eh, ¿quedan cosas así por por definir en estas horas? O sea, ya pasó el acto, que era una instancia importante para, de uh -huh. concentración de energía, de pensar cosas para resolver. Eh, ahora, ¿los compañeros en qué están abocados? Hoy decían, eh, hay una pegatina importante que se estaba, sí, que se vi, estaba realizando. Vi. Venía en el ómnibus y la habitaban ahí en después convencer con eh, tratar de llevar a los compañeros que tengan la propuesta cuáles serían las tareas concretas así que para nosotros la, la tarea principal es organizar ese conjunto de compañeros para cumplir con esos dos objetivos el domingo uh -huh. hoy por ejemplo hay reunión en casi todos los municipios para distribuir los poderes generales distribuir loss los, donde le toca qué circuito le toca a cada uno para ver incluso lo, los huecos que nos quedan y cómo lo solucionamos en fin este no hay otra tarea más importante que se sea esa. la propaganda se está tratando de terminar los afiches y que quede estos días que, que va a haber veda que quede pegada este por eso los compañeros están saliendo hace 3 días a las 5 de la mañana porque es la forma que no nos peguen durante el día por lo menos arriba este, esto lo sabe todo el mundo no importa que yo uh -huh. lo diga sí, o sea sí. que el que, que hace pegatina sabe cómo es la cosa sí. Entonces, este queda organizar esos compañeros por municipio. A nosotros no nos debería quedar ningún solo circuito sin visitar, sin recorrer, y no una sola vez por día, dos o tres veces por día. Claro. Y después queda el escrutinio, que nosotros ahí sabemos también que nuestras fuerzas son escasas para cubrir los 2.600 circuitos con un delegado de la Unidad Popular, porque es imposible. Pero siempre nos queda que la presencia nuestra en el primer escrutinio es importante porque ahí ya se marca una presencia por un lado, se observa más o menos como está planteada la cosa, se puede sacar alguna conclusión y nos preparamos para el segundo escrutinio, que ese sí, en ese tenemos que estar o estar permanentemente porque se instalan 15, 16 mesas que van contando los votos definitivamente, prácticamente, verdad en el segundo escrutinio. Entonces... Volviendo al principio, las tareas principales la de organización del, de lo que vamos a hacer el domingo. Municipio por municipio y compañero por compañero. Para la interna nosotros juntamos cerca de 400 compañeros. Para la actividad que era diferente, mucho más pesada, claro, había no, que, que, que llevar la lista lista temprano, y acreditar las 7 uh -huh. listas, bueno... En fin, toda una, una cantidad de, de presentarse, acreditarse ante la mesa, bueno toda una cantidad de cosas que en esta lo único que hay que hacer es pedir permiso con el Poder General a, para entrar al cuarto para ver el, la, las listas cómo están. Ahora, después de la pausa, explicamos bien cómo contactarse, qué camino Muy seguir bien. para dar una mano en ese sentido, el tema de los poderes. Eh, con este mensaje nos vamos a la pausa. Soy Julio. Acabo de enviar siete listas de Cerro Largo para Río Branco. Convencí a mi hermana, sobrino y dos nietos de ella. Saludos. <ríe> Dice, listas del de 3.26 aclara Julio. ¿eh? Felicitaciones. Muy, bien, muy bien, Julio. Bueno, como dejábamos planteado antes de la pausa, aquel que quiera colaborar, que quiera participar, que tenga este horas para este estar participando directamente concretamente en las tareas el domingo o, o en estos o en estos días con quién cómo se debe contactar para, para hacerlo posible Sí, tiene varias formas ¿verdad? yo acá no tengo todos los teléfonos de todos los sectores de, que integran la unidad popular pero uh -huh. Pero el teléfono de, de la unidad popular, del local central de la unidad popular, es 2-407-8510. Que allí, si ustedes llaman allí, ahí hay gente permanentemente y cualquier dificultad o cualquier duda o cualquier cosa que haya para resolver, se plantea, le buscaremos la solución y, y le daremos respuesta, ¿verdad?, Este, lo mismo pasa con en lo, en los barrios, que a veces no, no tendría mucho sentido que si alguien vive en la Teja venga al centro a buscar lista uh -huh. teniendo compañeros en la propia Teja, ¿verdad? Uh -huh. Demoque, nosotros vamos a hacer una lista lo más completa posible para irla pasando es muy difícil que todo el mundo se entere porque tiene ah, que estar en ese momento escuchando la radio tal. pero en la, en la Teja por ejemplo tiene puestos fijos en, en Luis Valle, Luis ¿cómo es Manuel Herrera Iove sí. y también en el Parque Bellán en la feria del sábado de, de allá de, de como es la, al lado de la Plaza Lafone sí, este, de um, Rivera Indarte Rivera Indarte ahí hay dos puestos en el cerro hay puesto en la terminal, hay puesto en en las cadenas, o sea que va a identificar por las banderas los puestos de la Unidad Popular y allí seguramente va fácilmente va a resolver el problema porque este hay como una cuestión también que implica mucha lealtad de tener las listas de todos los grupos en cada mesa, de tal manera de que quien quiere votar pueda resolver su problema y no terminar votando la unidad popular pero en un grupo que no quería hacerlo, o que no prefería otro, vamos a decir así. Uh -huh. Eso nos parece que debe ser este muy respetado por todos, ¿verdad? En la medida de que, digamos, facilita mucho la tarea. Yo quisiera agregar una cosita, dijimos dos cosas importantes teníamos para el domingo, uh -huh. que era la organización de todo el recorrido de los circuitos, para ver si estaba nuestra lista y en qué condiciones, y la otra era la de poner mesitas este con distribución de listas cercanas a los locales donde tengan concentración de circuitos altos también, uh -huh. o donde hayamos sido muy votados, porque todos esos datos los tenemos. Pero hay otra tarea que incluso solo la pueden hacer los que los que corresponden, verdad que es que hay un vínculo familiar o de amistad, de trabajo, ...de vecino... De, de, ...del fútbol, etcétera, etcétera... ...que generalmente... ...nosotros hemos... Este, ...descubierto, vamos a decir... ...que la gente le cree al que le tiene confianza... ...al no, que conoce... No. No, no. ...si ese compañero logra... ...sin agredir... ...con mucha paciencia... este ...convencer al, al, al vecino... Al, ...a quien se trate... ...de la necesidad de, de ampliar... ...la bancada de la unidad popular... ...y allí hay un gran elemento pero un, un elemento tal vez que, que sea el que tiene más fuerza. que esa es una bancada? que no este, se ganó para hacer decoración dentro del palacio. Para estar todo el día, como dice la gente, tomando café, cobrando un platal al, al Santo Botón. Y que pasan cinco años y no se le conoce eh, la voz. No se le conoce la voz, no han presentado un proyecto, un pedido de informe, no han recibido una delegación de trabajadores, de gente preocupada por la vivienda o por lo que fuera. Esta es una bancada que trabaja 24 horas y que trabaja en equipo y que ha dado un resultado tremendo, reconocida por por nuestros más acérrimos adversarios, digamos, como un todo terreno, así hablaban de, de Rubio. Hoy mencionaban también de que la única el único partido que se preocupó por la situación de los empleados del Palacio fue la Unidad Popular y se lograron cosas. Si hubiera logrado más, si la propia bancada de quienes tienen la mayoría del Frente Amplio hubiera resuelto incorporar a esos trabajadores directamente al, al, al palacio legislativo y no seguir tercerizando como como lo hace sí. entonces nosotros no estamos pidiendo para que alguien se sienta cómodo no pase frío sí. es para sumarse al trabajo eduardo en, en el espacio anterior no lo, lo decía no de la enorme cantidad de cosas que nosotros podríamos abarcar si tuviéramos una bancada más grande verdad pero volviendo a lo otro este Intentar comunicarse con los compañeros que tengan cerca. Ponerse a la orden. Llamar a los teléfonos que conozcan, sean del sector que sean, del 26, de cualquiera, para buscar, tomar contacto. Hoy vamos a hacer una reunión en casi todo los lo, Hoy y entre hoy y mañana de mañana, de los circuitos, de los municipios. Y ahí vamos a distribuir los circuitos que le tocan a cada uno, los poderes generales, etcétera Y cada uno se va a ir ya con un paquetito de reposición de listas, etcétera, todo ese tipo de, de cosas que debe tener para poder... este Ahora, nosotros a su vez nos parece que ese clima que hablábamos al principio debería ser este muy contagioso, y que a medida que nos vamos acercando al domingo es como cuando vamos a entrar a la cancha, o cuando la tribuna está esperando que entre tu equipo. verdad Tiene que ser una sensación de, de alegría, de de que es un esfuerzo compartido por por miles de compañeros en todo el país. Imagínense lo que debe ser estar en, en alguna localidad de Canelones, uh -huh. retirada por hablar de alguien cerca, pero si no estar en Sarrillada, en Rivera, uh -huh. ¿verdad? que son 20 casas, y que hay un compañero, ahí tuvimos votos nosotros, este parecían extraterrestres, uh -huh. ¿Pero por qué? Porque se habían vinculado en topadores, en Artigas, en la cantidad de localidades pequeñas que nosotros tenemos presencia y que la gente ni idea tiene, claro. ni sabe, ni tampoco nosotros lo hemos divulgado mucho. De modo que pedimos ese esfuerzo, pedimos que se sumen a ese clima, ¿verdad? Ahora vamos a abrir un puesto en Tres Cruces con tres jóvenes para empezar, ...tres cruces con todas las listas del interior... ...ya la gente hoy empieza a irse... ...que ya algo había estado haciendo Mónica Lanzar... ...sí, Mónica ¿no? Lanzar hace días y días sí. que está ahí... ...también hay otros compañeros... ...creo que del PCR que, que han estado... ...o están ahí... ...o sea, es un lugar grande... pues ah. ...todo el mundo, no, no hay ningún problema... ...al contrario... este ...pero que se sumen a ese clima... ...que no dejen de conversar con quien vean... ...que es posible convencerlo... ...que otro diputado más a nosotros nos pondría en otras condiciones en un marco de una situación política que muchos preven que va a ser muy dura, gane quien gane, ¿verdad? Y particularmente si pierde el Frente Amplio en la elección, ¿verdad? Nuestra bancada tiene que fortalecerse para soportar todo lo que se viene y tratar de contribuir desde allí a marcar rumbos, marcar ideas, marcar este trabajo, marcar posiciones, ¿verdad? Eh, y para contactarse entonces Un eh, día que quieras dar o reiterar Nelson, tanto para esta tarea de listas De estos días, como para los delegados El local central sí. Yo ¿no? diría de, de poner el teléfono En el local central de, sí. de la UP Porque si doy 10 teléfonos claro, sí, Nadie sí. va a entender Y hay gente durante el día hay, sí, Hasta hasta después de las 7 estos días Bien, Y el sábado claro, incluido claro Entonces ahí es el 2-407-8510 ¿Verdad? Y después ahí, si ellos quieren comunicarse con los compañeros del PCR, piden la forma con quien comunicarse y ahí le dan el teléfono sí. o de cualquier sector. En la web de Unidad Popular, por ejemplo, bueno, en, el, en el diario La Juventud sale, están actualizando cada día la lista de puestos, en la web de Unidad Popular está la lista de, de locales, teléfonos de cada sector, que vía celular, que facilita el WhatsApp también. Eh, como otra de las vías, bueno y acá la radio si nos llaman también les podemos han llegado bastantes compañeros a través de la página sí, de la UP. Sí. y están escribiendo de distintos sí. lados pidiendo listas de Rocha de Maldonado, de Florida este de Cerro Largo también, en fin, por todas las vías esto permite a su vez tal vez la cosa más agradable que pueda tener la militancia que es que ese vínculo auténtico que se da con la gente en el cual uno debe exigirse, además de respeto, de, de educación, sí. de, de elementos como para poder convencer y no atosigar a alguien con, para quedar nosotros como que tenemos una cantidad de datos, pero en realidad no convencemos a nadie. ¿no? Sí. Pero aprovechar la parte humana, la parte de relacionamiento que, que esa posibilidad da y escuchar hay este, mucha sabiduría también en lo que la gente nos comenta, nos dice, nos señala eh, dificultades a nosotros mismos, nos dice que no nos escondamos, que salgamos a la calle, que donde tenemos que estar es en la calle, que no hablen solo con la gente que va a comprar a la feria, que hablen con los feriantes, que hablemos con los feriantes. Toda una serie de enseñanzas que se van transmitiendo que tienen mucha fuerza porque sin ese vínculo si sí nosotros estaríamos en el horno, como se dice, sí, ¿verdad? Exacto. Pero ese vínculo se ha multiplicado y a ese vínculo se le agrega ese clima. Esas dos cosas juntas hacen y crean las posibilidades de que nosotros crezcamos y recuperemos este para la izquierda la fuerza que, que necesita tener. Una de las consecuencias de que la sociedad esté como esté es precisamente la debilidad en esos planos que tiene la izquierda lo, la poca fuerza que tiene el, la relación de, de fuerzas entre la izquierda y, y el resto es tremendamente grande y eso muchas veces hace que la gente este casi diga que no es posible cambiar sí. que no se estimule que cuando es todo lo contrario cuando nosotros estamos con la verdad reconocida por los hechos este y nos encontramos con esas mismas verdades que otra gente nos las repite a nosotros hay una un intercambio allí que debe ser la parte más linda de la militancia, francamente sin duda, para cerrar, hoy desde las 11 en la Feria del Barrio Porvenir hay una mesita en la esquina ah, bueno. de Pablo Pérez y Robinson nos están Diciendo, compañero duarte hay mucho más juado y estamos exhortando Nelson, a que nos nos manden el mensaje de voz este la gente que está poniendo los puestos también para sacar su mensaje al aire tenemos que cerrar digo nos vamos a la pausa eh, quedan pocas horas como decíamos en una situación claramente también muy distinta a la de la elección pasada ¿no? Exactamente. este con sí. mayores capacidades de trabajo en y de visibilidad aspectos, en todos los aspectos Gracias, Viene la audición de compromiso gracias. socialista. Nosotros volvemos sobre diez y le media. Quiero darle un saludito a Ángeles y, y a la hermana también. Exactamente. Que están cuidando al papá. este Que esperemos que todo ande bien. Exactamente. A Jorge Para, para Jorge y Maite también. Volvemos sobre diez y media. Gracias, Nelson. Gracias a ustedes.